La diablesa buena Había una vez en una aldea un fabricante de juguetes llamado Handers Que vivía con su mujer y su hijo Handers solía levantarse pronto por las mañanas para recolectar arcilla Y pasar toda la mañana diseñando todo tipo de juguetes Leones, caballos, carritos, reyes, ángeles, princesas Dejarlos secando en su taller para pintarlos Y mientras se secaban, se llevaba los juguetes terminados a las aldeas cercanas para venderlos. Su mujer se encargaba de prepararle el desayuno y el almuerzo. A Henders le gustaba mucho la comida y su mujer cocinaba maravillosamente. Henders visitaba cuatro aldeas distintas cada día para vender sus juguetes. Tu pues almuerzo está listo. Mmm. Huele tan bien que me lo comería todo ahora mismo sin pensarlo. De verdad. Debes de ser la mejor cocinera del mundo. <risa> ¡Vete o llegarás tarde! Sí, debería marcharme ya. Nos vemos por la tarde. ¡Adiós, papá! ¡Adiós! ¡Que tengas un buen día en el colegio! Para llegar a las aldeas cercanas, Handers a menudo debía cruzar un bosque. A Henders le encantaba sentarse en el bosque bajo la sombra de un árbol Para comer su almuerzo rodeado por el gorbojeo de los pájaros y el borboteo del río. Era su picnic diario. Un día, mientras se sentaba a almorzar, una diablesa pasaba por allí. ¡Ah! ¿Qué es este delicioso olor? ¡Huele a comida! ¡Cómo de rico estará! Se si huele también. Tengo que probarla. Así que al día siguiente la diablesa esperó a que Handers llegase Y en cuanto lo vio acercándose a lo lejos Se transformó en una joven tumbada bajo un árbol y fingió estar dormida Handers llegó y la vio ¿Qué hace una joven aquí en el medio del bosque? ¿Eh? ¡Hola señor! ¿Quién eres tú? ¿Y qué hace sola en el medio del bosque así? Mi nombre es Donna. Soy de una aldea cercana. Iba viajando en busca de trabajo, pero me he perdido. ¿Sabes dónde está la aldea de Riverdale? Vaya, pero si esa es mi aldea. ¿Vas a trabajar con alguien en concreto? No, no. Solo busco trabajo. Puedo cuidar ganados, ayudar en el campo, limpiar... Lo único que no sé hacer es cocinar A mi mujer le vendría bien ayuda en casa ¿Quieres trabajar en nuestra casa? ¡Claro! ¿Por qué no? Pues ven conmigo Y así Henders llevó a la diablesa a su hogar Su mujer quedó encantada de tener un poco de ayuda en casa La diablesa demostró ser una gran trabajadora Limpiaba la casa, cuidaba los animales Dejaba el jardín precioso Y pronto se convirtió en un miembro de la familia de Handers Le encantaba la comida que cocinaba la mujer de Handers Señora Handers, debes de ser la mejor cocinera del mundo <risa> ¡Eso le digo yo también! Nunca había comido algo tan bueno en mis mil años de vida en el bosque. ¿Mil años de vida en el bosque? ¿Eh, eh, eh, lo siento, so, so, solo bromeaba. <risa> <risa> Un día... ¿Qué es lo que te ocurre, Harry? Dona, mira, el bate se me ha roto. Si papá estuviera aquí, me lo habría arreglado Vamos, dámelo, yo te lo arreglo ¿Cómo lo has hecho? Magia, hechicería ¿Qué? ¡Es broma, Harry! La mujer de Hunters lo vio y lo escuchó todo Y una parte de ella se asustó Aquella noche habló con Handers Handers, veo algo extraño en Dona ¿Por qué? ¿No es muy eficiente? Demasiado eficiente, me parece Le estás dando demasiadas vueltas Dona, ¿puedes pasarme esa pelota? Claro ¿Habéis visto eso? No es una humana normal Es una bruja Es un peligro para la aldea ¡Handers! ¡Handers! ¡Ven aquí! ¿Qué ocurre, amigo? ¡Handers! ¡Debes deshacerte de ella! ¡Ahora! Pero, papá, ahora es de la familia Es nuestra amiga Me ha devuelto la pelota Y hace muchísimo por nosotros Siempre nos ha ayudado, mamá Es una bruja y nunca podrá ser tu amiga, Harry ¡Debemos deshacernos de ella! ¡Debemos deshacernos de ella! Los aldeanos trajeron antorchas para espantar a la diablesa Pero de repente, la llama de una de las antorchas prendió la cabaña de un hombre y su hijo quedó atrapado dentro ¡Papi, ayuda! ¡Mi hijo! ¡Rápido, traed agua! ¡Esperad! ¡Has salvado a mi hijo! John, hijo mío, ¿estás bien? ¡Me has salvado, mamá! ¡Has rescatado a mi hijo del fuego! ¡Muchísimas gracias! ¿Veis? ¡Os lo dije! Donna no es una enemiga. Es nuestra familia. Es nuestra amiga. Lo sentimos, Donna. Lo sentimos mucho, debimos usar tus poderes y pensamos que nos harías daño No, no es culpa vuestra, fui yo quien os mintió y vino aquí La verdad es que cuando vi a tu marido disfrutando de tu deliciosa comida Me consumió el deseo de comérmela yo también Por eso me transformé y vine aquí No debería haberos mentido, lo siento Eres una cocinera maravillosa, señora Henderson Pero creo que ya es hora de que me vaya de aquí No te vayas, Donna Yo pertenezco al bosque, Harry Pero puedes visitarme cuando lo desees Recuerda, si quieres que los demás confíen en ti Tú mismo debes ser honesto Y valora siempre a las personas por lo que hacen y no por su aspecto. Si son amables, no importa el tipo de criatura que sean, eso no importa, ya sean humanos o demonios.